Gunon, eh, gracias por acudir. Derechos Humanos Solución Paz. Grandes palabras llenas de contenido. Palabras que son capaces de despertar la ilusión y la esperanza de la ciudadanía de este pueblo en la solución del conflicto, como las han despertado en numerosos pueblos a lo largo y ancho de este mundo. Hemos vivido largos años de sufrimiento a consecuencia del conflicto, pero los acontecimientos de los últimos tiempos nos permiten entrever los destellos de luz al final del túnel y soñar con las nuevas oportunidades que se han abierto en Euskal Herria para superar la situación del conflicto y construir entre todos y todas una situación de paz basada en los derechos humanos. La Conferencia Internacional de Paz celebrada en Donostia y la respuesta dada por ETA a la petición de la misma de abandonar definitivamente la actividad armada han asentado una sólida base para profundizar en la pacificación. Es responsabilidad de todos y todas el impulsar el proceso abierto, Y fomentar la hoja, la hoja de ruta marcada. En este sentido, el segundo punto de la declaración de Ayete hace referencia, precisamente al diálogo de los actores implicados en el conflicto sobre las consecuencias del mismo. Vemos pues imprescindible, centrar la atención en la situación de los ciudadanos y ciudadanas que, a causa del conflicto, están en prisión o en el exilio. continúan dispersados y dispersadas a cientos de kilómetros de Euskalerria. ...y eso tiene consecuencias muy graves... ...tanto para las y los propios presos y exiliados... ...como para sus familiares y allegados. En este momento histórico... ...es deber de los gobiernos español y francés... ...actuar con responsabilidad... ...por ello, en aplicación de los derechos humanos... ...y para poder avanzar hacia una solución del conflicto... ...le solicitamos lo siguiente... ...primero... ...trasladar a Euskal Herria a las y los presos... ...y exiliados vascos y vascas... ...segundo... Dejar en libertad a los presos y presas con enfermedades graves. Tercero, derogar la legislación excepcional que permite la prolongación de las condenas, así como las medidas que pueden conllevar la cadena perpetua. Cuarto, respetar todos los derechos humanos que les corresponden como presos y como personas. Con el fin de impulsar esta reivindicación, los promotores aquí reunidos invitamos a toda la ciudadanía vasca a que participe en la manifestación que llevaremos a cabo en Bilbao el 12 de enero a las 5 y media de la tarde desde la casilla para hacer de ella una convocatoria multitudinaria. Bajo el lema Giza Escubideac, Irtenbidea, Baquea, Euskalpresoac, Euskalerirá, Derechos Humanos, Solución, Paz, Presas y Presos Vascos a Euskalería, Intentaremos llenar las calles de Bilbao para que esa mesa marea humana se convierta en una ola que haga llegar hasta Madrid y París las voces de miles de vascos y vascas en favor de la solución. Son nuevos tiempos y tenemos el convencimiento de que el nuevo escenario abierto tras las elecciones, que contemplamos con optimismo, propiciará una amplia adhesión de variados agentes políticos y sociales a los objetivos de la manifestación. Queremos hacerles por ello un especial llamamiento para que expresen públicamente su apoyo a ella y a los derechos esenciales que allí se reivindicarán, acudiendo masivamente a la misma.